49990937 Ese teléfono sirve para que ustedes se gane entradas. No usted aquí, ¿no? Porque no. Porque usted las manguea de todas maneras. Ah, yo soy el que las tiene que entregar. ¿eh? Haciendo uso y abuso de su condición de periodista. Bueno, pero, no me insulte, por favor. ¿eh? Bueno, está bien. De no comunicador, insulte, claro, sí. de formador de opinión. Yo hago de periodista, no, no soy periodista. Bien. Me parece muy sí, bien. Tenemos acá, entradas para ver a Santiago Vázquez y la Grande este lunes 10 de mayo que hace una especie de re-debut en la Ciudad Cultural Conex. Santiago Vázquez, ¿eh? Santiago Vázquez bueno. y La Grande, 19.30 horas, DJ. 20-30 horas, show. ¿Cuándo es esto? El lunes 10 de mayo tengo un par de entradas. Bueno, que okay, son dos. Dos. Santiago, no hay bomba un de tiempo. Par de Durante dos. El mes de mayo. No. Hay Santiago Vázquez, pero en otro formato. Ni bueno. mayo ni junio, ¿eh? Ni mayo ni junio, porque acá tenemos todos los lunes de mayo y junio a las 20-30 28, horas. 28-30 horas iba a ser medio difícil de este, llegar temprano. A las 20-30 horas en la Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131, invitadas. Todo mayo, M. Una letra. Una letra ¿no? y una chica. Ah, la hija de Lito Vitales. Mm, Mariana vitales Se llama Mariana. Y claro, la M es de Mariana. Pues puede ser de tantas otras. Bueno, en este caso es de Mariana. Bonita y... M, ¿eh? Sí, muy bonita. No, que, no quedan... Mariela, Mariela, tiene razón, Javo, que es amigo Mariela, de la familia, no, Mariela, claro. Muy bien, Mariela. este Mariela no, vitales no, tiene bien. razón. este Todo mayo Mariela vitales de invitada de Santiago Vázquez y la Grande. Y todo junio Juana Molina. Elija usted. ¿Juana Molina vive en este país? Mm, sí, creo que sí. Sí, quizás viva en Japón. Puede ser. Que ¿Donde, es, exitosa. Donde es tan exitosa. Como... Es tan fácil ser grande en Japón. Sí. Decía una canción de los años 80. Sí. Pero bueno, no tiene nada que ver. Así que un par de entradas para aquellos que llamen al 499-0937 y eh, la exijan a Voz en Cuello. Bueno, en esta semana tan especial, ¿sabe lo que tengo para ofrecerle a usted, Acevedo, y ¿Qué a todos tiene? nuestros oyentes, ¿no? ¿Qué tiene? Entradas para la Brandon Gay Day el día sábado 8 de mayo. Esto es mañana. Uh -huh. Con, eh, ahora que ahora que hay este casi casi casi casi matrimonio gay casi, puede casi ir uno es. a conocer su, a próxima su, próximo pareja, mori, a claro. su próximo marido así es o, o a su, su próxima, próxima esposa claro sí. a su próxima esposa en el caso de las chicas y a su próximo marido en el caso de también puede encontrar este, a su próxima esposa en el caso de que uno sea heterosexual o eh, a su próximo marido sí, también ya que eh, no son excluyentes espero que no no para ah. nada no para nada tantos hemos ido salabrando en gay day alguna vez Yo, que me acuerde ninguno. Estoy quedando solo en esto, ¿no? Sí, está bien. sí Hay 10 personas en el estudio, hay soy, el, el, único el, soy que, el único que fue eh, aquí no. a discotecas para homosexuales ¿Usted ve que alguien lo está juzgando en este momento? No no, no, no, no, no. ¿Usted ve que alguien lo está señalando con el dedo? No, no, no. Bueno, no, no. entonces. ¿De qué Pero se queja? Tampoco es que estoy viendo yo a todos No, está no, bien a... que confíe, usted confíe Bueno, cuídeme la espalda Está bien Por favor Entonces, para mañana la Brandon Gay Day en Niceto eh, Si alguno también quiere, nosotros la regalamos Invitación especial eh, Entradas que son, son carísimas Sí, sí mire, las de Vázquez las de están 25 pesos Así que se está ahorrando 50 mangos Y acá, eh, 30 pesos cada una de estas eh. bueno, 60 acá. mangos sí uh -huh. Bueno, dos entradas para Brandon Gay Day Más entradas también eh, ¿Más entradas? Sí, si quieres Les las anuncio todas ahora Para dele, la dele. fiesta nave jungla sí. En Niceto Como si la gente de Niceto Me las hubiera mandado, ¿no? No, y usted me... diga Entradas para tal dirección Bueno Tal Niceto, lugar, tal dirección Niceto Vega 5.510 uh -huh. Eh, usted no paga la entrada y puede beber muchísimo más de lo que o, hubiera bebido en el caso de que la hubiera tenido que pagar. Ah, ahí la quiere uno, ¿eh? Jabo Kupiki se anotó con un par, bueno, un par para Jabo Kupiki, entonces tenemos otro o par. Kupiki se anota en cualquier componente a esta altura, eh, voy sí ya sí, sí. Nave Jungla, conócete a ti mismo. Así es. Mítico, alucinante. ¿no? Ustedes pueden por ahí hablar un poco más de todo este asunto, no los quiero botar. No fui pero... nunca yo, a Nave, Nave jungla, jungla. Yo era muy chico, todavía. 90 y principios sí. 90. Sí, sí, sí. Principios 94. Un poco antes, Mira antes, 92, que... 92. 92 eh, Hacían puror las fiestas nave jungla. ¿Sabe acá quién por el iba? iba a nave jungla. Ah, Carlito, Suboski sí, no, a Nave A nave jungla seguro. Nave Jungla edición Reencantamiento de las Bestias. Enanos liriputienses y pigmeos. Como siempre en eh, la nave jungla. Museo enano. de cabezas reducidas, único en el mundo. Bueno, importante. Las 12 bellezas desnudas de Mac Pío y Doctor Evo. Muy noventoso, muy sí, sí. noventoso. Banda Maricomio. invitada a Los Peyotes y eh, el DJ eh, histórico de nave jungla, Willy Maricomio. Muy ¿no? bien. Un ex compañero amigo del Izer. No mejor. Sí. <risa> los amigos más raros del mundo lo tienen CBD en un Pero no árbol. sabíamos, nadie no. sabía en el EZR quién era de DJ Willy Maricomio. Ah, ¿se, ¿se decía qué? No, no, no, un día nos dimos cuenta. Vos sos Willy Maricomio. Bueno. Y tan, bueno, y estas las anuncio después. Bueno, ¿Quieres? Estas las anuncio después, para el mismo lugar, para otro espectáculo, en un rato. Pero hay bueno. un montón de entradas. que al Regalamos discos, nadie se lleva. Regalamos entradas, algunos llaman. ¿Qué país es el país que tiene la gente más refunfuñante? Uy, espera que lo busco en YouTube. En YouTube va a haber videos. Búsquelo en Google, si quiere. Francia, aquí no. Según los franceses, ellos mismos reconocen ser... La, la, la, la, el pueblo más refunfuñante del mundo, la gente que más se queja y además forma parte del ser nacional. Digamos, el refunfuñeo, sí, en Francia. uno debe quejarse en la vida de otro modo, te atropellan. Es decir que eh, son quejones por, este, de patriotas que son. Exactamente. Parece que el libro de quejas, este adminículo tan este, um, usado por este, el electorado porteño, cada vez que un servicio no funciona, eh, es un invento pre... Revolución Francesa Mira, ¿existía antes, libro de antes de la revolución francesa antes de hacer la revolución francesa ya habían inventado el libro de quejas por si este, le cortaban la cabeza a alguno este, que no correspondía Claro, para quejarse incluso de que no había, no había habido una revolución claro, ¿cómo puede ser eh, que me vayan a cortar la cabeza me vengan a cortar la cabeza y no eh, me desinfectaron la guillotina a ver si me contagio cualquier porquería claro. este, en, en, en, en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad sí, así que modo. los franceses dicen ser, y los varones son Este, más quejosos que las mujeres digo un dato que no viene no viene mal ¿eh? mm. las oficinas administrativas como los bancos y, los, y las aseguradoras son la la gente que más quejas recibe en toda Francia y si sí, la compañía de celulares también me imagino si no. son tan molestas como la de acá No, son de acá, digamos, las de acá, que son de allá, allá parece que funcionan allá, bien. Allá, allá no molestan, pero acá vienen a romper la pelota. Acá vienen a molestar, ah, sí, sí, razón, sí. entonces. Así que escuchemos a un músico francés hablando justamente de eh, las compañías telefónicas argentinas. No, no sé si tanto, pero sí de la ciudad de Buenos Aires. Ah, mire, Benjamín Violet, una crónica porteña de su visita hace un par de años, nombra personajes de la ciudad Lugares. Si usted está un poco atento, va a reconocerlos. ¿Nombra el obelisco? No, el obelisco no, el obelisco no. Je suis si loin, si loin de D'être né hier, sous un platane argenté et fier Autour de moi sous leur nuque longue Il n'a ni brune ni blonde La main fauve des cartonéros Et les effluves rauques du paco de cansado, pero un despierto, luces verdes cálidas. Desatas univeren, zacht, cruda, vivacidad, incontenible. En apagada. Elira, de una ciudad parada y vida. Diseeos antifónicos, de alcance del alba. Nu eres en isas rojas, se tormenta la mirada en Buenos Aires. Ayer, desesperada y viva, el cielo celeste al ras del piso aplasta. Luces rasas se encienden sobre tu cuna rota. Luminosidad insaciable de una ciudad insolente. Ahora, sedienta, dulce, infantil, infernal y tierna, siempre. Je ne veux plus rentrer à Paris. Échange flore contre un Kiminovac. Mon bonheur contre le prince des parcs. Je suis si loin, si loin de chez moi. Mais je con, je ne comprends pas. Pourquoi mon cœur s'emballe comme ça Pourquoi le ciel a des couleurs que je ne soupçonnais pas La izquierda siempre se viene a dulce infantil, no insaciable, Buenos Aires ayer ya. Mueve cenizas rojas atormentan la mirada demente, cansado, pero un despierto. Ahora voy la quinova. Me canso, vuelvo, vuelvo a ir ya. Cálidas desatan su violencia cruda. Noche en Buenos Aires, es que... Las rojas atormentan la mirada demente, cansado pero aún despierto. Ahora voy al Kim Me canso, vuelvo, vuelvo a ir allá. Cálidas desatan su violencia cruda. Noche en Buenos Aires. María Fernanda Aldana. Mire usted, de Temperley, Provincia de Buenos Aires. Así es. La hermana de Cristian. La hermana de Cristian, en este caso solista, haciendo una versión de un tema de Air, Sexy Boy. Quienes hayan visto la tapa del suplemento de Clarín del viernes pasado. Del no del jueves. Ah, ah, del no, no del de página 12 del jueves pasado también. Pueden notar que María Fernanda Aldana está cada vez más parecida a la señora Presidenta de la Nación. Así es, no sabemos si es fruto de la casualidad o de la intención. Quién sabe. Se, hace unos días estuvo aquí Cristian Aldana y no nos animamos a preguntarle. No, pero le mandamos un gran saludo, ¿eh? uh -huh. Persona a la que respetamos muchísimo. Ahora vienen las noticias. Todos. Cristian Aldana, María Fernanda y la señora Cristina Fernández de Kirchner. Ah, sí. Las noticias después de las noticias, la segunda hora del principio del fin con música en vivo. El principio del fin. Acevedo es que aquí no. Aquino y Acevedo. Viernes de 21 a 24. Nacional Rock. FM937. Radio de Rock. Las noticias necesarias para seguir la radio. En la noche porteña la temperatura 7 grados, 8 décimas humedad, 68%, cielo despejado. Levantaron el paro los choferes del transporte interurbano de pasajeros en Córdoba. El gremio que agrupa a los choferes de la provincia resolvió levantar el paro que comenzó a la medianoche para exigir el pago del reajuste salarial del 21% acordado el mes de diciembre con el sector patronal. El cese de la medida de fuerza fue confirmado a la prensa por un vocero de la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor que explicó ...que los micros de las 14 empresas de corta, media y larga distancia... ...que habían paralizado sus servicios... ...reiniciaron puntualmente las frecuencias. Los docentes de Neuquén volverán a reunirse mañana... ...con el gobierno de Jorge Zapag. El encuentro se realizará en un intento de destrabar... ...el conflicto que mantiene sin clases a la provincia... Los gremios docentes rechazaron el aumento del 5% ofrecido por la administración neuquina. Argentina y Brasil propondrán penalizar la explotación de personas. La decisión fue consensuada en una reunión de ministros de justicia y de interior del bloque del Mercosur y será presentada ante las Naciones Unidas. La propuesta regional... Promueve la penalización del cliente, consumidor o usuario de la trata con fines de explotación sexual, así como otras formas de explotación de personas. Cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires. En la noche porteña, la temperatura en descenso, 7 grados 8 décimas, humedad 68%. 93-7 Nacional. Información con actitud. Para seguir el ritmo del día. 937 FM tres que suena. Someone uh, would Así suena. FM Nacional El principio del fin Y nuestro móvil está quizás recorriendo la ciudad de Buenos Aires Quizás esté ya detenido en alguna seccional Quizás esté... En algún eh, local nocturno Maximiliano Romero, ¿dónde se encuentra? Buenas noches Buenas noches, señora Acevedo. ¿cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, este, lo voy a corregir Mire, no me encuentro en ningún local este, nocturno Pero este, si quiere entrar dentro de esa calificación Estoy una pizzería a la vuelta de un local nocturno no ¿Una sé si le parece pizzería bien. con X? Eh, sí, pizzería, pizzería, uh -huh. sí, sí, sí, eh, exactamente este, Porque acá en el SAS Este, ...mejor dicho, acá la vuelta que estamos en una pizzería... ...en instantes... Este, ...va a estar este, una especie de festival de la gente de UFKAPUF... un ¿Cómo, cómo? UFKARUF... Exactamente, uh -huh. perdón, perdón... Este, ...que es este, aquí en el SAS... ...un eh, net label... ...o si lo quiere traducir en el criollo... ...un eh, sello discográfico online... Uh -huh. Sí, no es muy criollo lo de online... ...un sello discográfico virtual, digamos... Exactamente, uh -huh. eh, virtual... Eh, ...que va a ser una especie de festival aquí en el eh, Zaguán al Sur... Sí. Van a estar eh, tocando la orquesta de perros bien. También van a estar tocando Miru y su fabulosa orquesta de juguetes Y como banda invitada, o sea que no es parte del, del sello Pero está más que bien que esté en este festival Es la gente de Villa Elisa Claro, ellos son del sello Cala Discos Exactamente, uh -huh. exactamente eh, No sé realmente cómo habrán hecho ¿vio? Porque las compañías discográficas son muy celosas de sus artistas No sé si le sí. habrán mandado los abogados en la semana Si hubo algún problema con la carta de documento escuchar. Seguramente, me excede. seguramente en el programa figura y la leyenda, eh, Villa Elisa actúa por gentileza de este, Caladiscos. Mire, no me, eh, no, no me sorprendería para nada que uh -huh. en vez de una especie de MC presentando el recital sea un abogado completamente trajeado diciendo, a continuación verán la actuación de Villa Elisa uh -huh. que realmente pertenece a Caladiscos y no al sello al, al que organiza este festival. Sin nombrarlo incluso exactamente, claro, exactamente. Claro. Sí, sí, sí. porque si no va a tener que este, pagar no como todo por supuesto como todo lo que está registrado bueno así que usted está haciendo la previa digamos estamos haciendo la previa exactamente eh, acá la vuelta del zaguán Vio que el zaguán que el ya es como mi boliche fetiche si, sí. si lo quiere decir cuando digamos, hablamos una de rima. rock uh -huh. exactamente como una rima y también Si quieren, mire, si alguna vez me hacen una nota en Revista Noticias, veo que la, la revista Noticias pone, por ejemplo, tarjeta de crédito favorita, banco favorito, sí. perfume favorito. Uh -huh. Bueno, si agregan una categoría que es roquería favorita, yo pondría SAS. ¿eh? usted pondría el SAS? Yo pondría el SAS. Bueno. Eh, bueno, y la noticia, eh, Romero, es que usted está en una pizzería, porque hasta ahora no entiendo muy bien si... No, no, ah. no, no, no. Ah. Eh, la noticia, que tal? Buenas noches, Francisco Aquino. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo lo venía escuchando atentamente, pero bueno. Es que estoy acá en una pizzería que me atrajo algo más que el hambre también, porque está toda la gente de Miro y su fabulosa orquesta de juguetes eh, comiendo una pizza previa al recital acá en el SAS. Así que si le parece bien le comunico con Miro, que es el este voz líder de, de la banda en cuestión, uh -huh que se define como un este, pastor dilangelista. ¿Dilangelista? Dilangelista. Ajá, lleva la palabra de Dylan Exactamente, mm -hmm. exactamente. Así que si le parece bien, ya le comunico. Adelante. Ahí está. Ahí está pasando a Miro, el líder de la fabulosa oh. orquesta de juguete. ¿Qué tal hola, Miro? Hola. ¿Cómo estás? Leonardo Acevedo te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Y ¿Cómo es esto de pastor dilangelista? <risa> Bueno, veo que los de récord se filtra. Se filtra, ah, acá, ahí, sí. sí. Estábamos sí. hablando acá con, con vuestro compañero y colega de, mm. de una afición, una devoción completa por Bob Dylan, y bueno, en algo hay que creer, y sí. más vale creer en alguien que, que lo lleva a cabo cada día que, que en otras cosas, ¿no? Así que, él, él es muy devoto, ¿eh? ¿Cómo? Él es sí, muy sí, devoto, me, sí. Me estuvo contando, pero, mm. pero somos dos. Y somos muchos, somos muchos angelistas. No está mal, o sea, alguna religión hay que tener... Después de todo, al menos fe que tener, más vale tener fe en un tipo como Vox. ¿Qué tal? Buenas noches, Ramiro Francisco Aquiro aquí te saluda, bueno, al fin, por vía telefónica al menos. ¿Cómo andás, che? ¿Bien? Bien, bien. Eh, por lo menos también es creer en alguien que está vivo, ¿no? Y que, que, que es empíricamente comprobable, digamos, que lo hemos visto y que es contemporáneo a nosotros. Eh, de todos modos, la fe no tiene que ser esencialmente comprobable. De hecho, se trata de todo lo contrario, ¿no? Porque si fuera comprobable no tendría mucha gracia, más que nada es lo simbólico, lo que representa para nosotros. No, sí, pero que no doctor, tengo... con una ventaja, es ¿verdad? Sí, no, por supuesto. Hay otros tipos que... que no sabemos si existieron o no, pero es lo de menos. Mm. Eh, de, de todos modos, esos tipos a los cuales cree la gente no tienen la culpa. La culpa son los que le hacían prensa. Hablemos, por ejemplo, de nombres propios, Jesús. Jesús era un tipaz, era un genio. El problema son los que le hicieron prensa después, ¿no? La prensa suele tener problemas a veces. Sí, sí, sí, sí muchísimas <risa> muchísima. eh, Una fecha Completamente platense Sí, sí, de hecho eh, Parte de... La... Estábamos hablando recién, vendrá alguien Porque viste, se complica a veces cuando Es medio extraño, venimos hasta Buenos Aires Para estar lo mismo siempre Pero sí, completamente platense Bueno, Villaliza en realidad O no su nombre, es Villalisa Y la, uh -huh. lo, los vecinos de, de ese barrio Pues esa localidad, no sé si se consideran platenses, pero sí. Sí. sí. De, de, de plátanos para allá es toda la plata. Es cierto, es cierto. Y ustedes eh, comparten, bueno, además de, de la ciudad con, eh, con la gente de, de la Orquesta de Perros, eh, un, un, un mismo espíritu, un mismo sello, ¿qué, qué, ¿por qué deciden hacer la fecha con ellos y no por ahí con, con tantas otras bandas que hay también de la plata, no? Eh... Eh, lo, lo, lo puntual es que somos muy amigos O sea, nada, venimos tocando juntos de toda la vida eh, Orquesta de Perro está constituido por Además de los... son bueno, seis integrantes Pero tres son solistas Nosotros hacíamos un ciclo en La Plata Llamada Tocate Mil Y éramos muchos solistas que nos íbamos como Ayudando unos a los otros y escuchándonos unos a los otros y, y bueno, de hecho, igual soy amigo De algunos de ellos de antes, incluso de la música Así que se dio de modo natural eh, Y como bueno, está esto del... Del sello, que es también algo muy simbólico y a la vez concreto pues estamos tocando y sacando discos Nos pareció natural hacerlo, invitamos a los chicos de Villa que, que son de Cala Discos Otro sello de La Plata, un poco más importante y conocido Pero sí mucha, mucha reflexión al respecto, buena gente y tocar juntos No, no hay que darle tanta vuelta, es rock. ¿Qué, qué hay en La Plata que es este, sinónimo de un tiempo esta parte de mm, renovación en, en, en el rock argentino? Pienso de virus redondos, los gorriones este, y después todo lo que vinieron, este, son gente que está todo el tiempo rompiendo. Eh, Mirá, las estructura de, de, de lo que es el rock argentino Si, si te referís un tiempo a esta parte desde Virus en adelante ya estamos hablando así de, de algo más Bueno, po, eh, contemos porque, la cofradía también No, no no, porque digo, no, no, porque digo que yo sé que a veces hay que distinguir los canales de divulgación de, de la música o del arte en general uh -huh. y el arte en sí yo creo que en este momento por ahí hay como cierta tendencia de el puñado de periodistas que se dedica al rock de hacer foco acá y por ahí dentro de dos años miran a Rosario o Salta donde fuera Y no sé si eso tiene mucho que ver con, con el arte en sí. Lo que sí te puedo decir es que La Plata lo que tiene es mucha confluencia de, de gente de todos lados y, y obviamente de, de expresiones artísticas diversas que a la vez en la música nos nutren. Sobre todo cuando hacemos canciones no estamos nutridos solo de melodías y armonías, sino que, que estamos nutridos de cine, de teatro, de poesía, de literatura. Eh, me parece que lo que se da es, es eso, básicamente mucha gente joven también y imagino que eso le da cierta movilidad pero es constante, lo, lo bueno de La Plata es que lo que no se conoce es incluso mejor que lo que se conoce, eso se lo puedo asegurar porque salgo mucho y veo muchas bandas y la verdad que me, me asombro de, de ver gente Que muy buena, pero imagino que en es una cuestión de, ya te digo, quizás esta geográfica. Hay mucha gente de todos lados. La plata es, si hay algo que no es la plata, es la quina de 8.48 y el jugador de radio típico que sale a hacer rostro ahí o lo que fuera. O sea, la plata en realidad son la gente de La barrilla de Azul, de Junín. Esa es la plata. Por lo menos la plata que me gusta a mí. Eh, una última duda que nos queda para poder eh, indicarles bien a la gente que anuncia los temas de ustedes por la radio. ¿Es Miro o miro No, Es Miro. miro. Es Miro. Y tampoco yo soy Miro. Miro es como Patricio Rey, es el nombre. <risa> Pero es Miro y soy boludo de orquesta de juguetes. Y otra referencia a Bandas de la Plata. Eh, Ramiro, muchas gracias. No, eh... les agradezco a ustedes de verdad. Muchas gracias, en serio. Y les devuelvo con el angelista este que tengo a mi lado. Bueno, y... Dale. y... Una, un abrazo y vénganse si están... Sí pueden, y por, por, vemos que por ahora no arrancó eso, así que... No, está por arrancar en, en breve y por ser de Y hasta las 12 y pico. 12 y, y, ahí, 12 y cuarto llegamos. Bueno, dale. Y después creo que se va a armar, si hay, si hay buen clima, se arma pachanga. Y ahí le metemos un poco de cumbia, hay nada que ver con el indie y esas cosas. Bueno, <risa> bien, <risa> eh, mejor. <risa> Entonces <risa> abrazo, lleg sí. llegamos para esa hora más o menos. Dale, nada, <risa> ya Romero, ¿dónde se fue? Acá estoy, acá estoy. Acá ¿Agarramos bueno. justo masticando una porción? No, ah, no, no, no, no, yo, yo ya hice lo mío previo a la nota, usted perfecto. sabe que yo soy muy profesional. Sí, sí, no lo dudo, no lo dudo un instante. Bueno, perfecto. como todas las semanas le vamos a encargar una misión. A verga. Cuénteme. ¿Ahora hay una misión para. Y sí, le encargamos una misión para que en la segunda salida cumpla o no? No, a bueno, ver. la misión era que consiguió un músico, nunca había conseguido un músico, ahora bueno, lo consiguió, ahora tengo que poner una misión. Eh... Gracias aquí. La Una no persona lo que haya venido del lugar más lejano, Romero. Más lejano sí. sí, y no vale la plata Y no vale la plata, obviamente ¿Y qué quiere? ¿Que me cruce con Alz que me diga que viene de Melman? ¡No! no. Bueno. ¿Qué sé yo? Que, que venga de Berizo, que queda un poco más lejos que la plata O bueno, de Ensenada eh, convengamos también que usted Acevedo Propone un estudio demográfico interesante, ¿no? Siendo viernes 11 de la noche Bueno, pero usted pregunte Usted le, lo, se plantea a la persona y le dice Vos tenés cara de venir de, este, del cruce de Echeverry ¿Qué sé yo? Está bien, yo voy preguntando, cualquier cosa, si me putean lo mando para la radio entonces. No, está bien, si lo putean, dígale que siga participando nada más. Perfecto, perfecto. Bueno, mire, yo este realmente voy a hacer este lo posible. Recién acaban de charlar con Ramiro que se viene del de la plata. Está bien. Nadie, nadie le pide más que eso, Romero. Perfecto, perfecto. U este, haga su cierre nomás. Cierre de acá, de la Pizzería de la Vuelta del Zaguán, cuando quieran comunicarse, a ver este cómo viene la mano, ahora en 10 minutitos está tocando Villalisa y bueno, cuando quieran, aquí estaremos. Miró y su fabulosa orquesta de juguetes haciendo epifanía. Epifanía. Acaso no entendí que la vida se revela día a día Y creo que te perdí cuando en verdad sé que nunca fuiste mí también y no te halles